Se viene una nueva edición de El Cóndor Rock. Eh, bueno, aquí venimos pidiendo todo el proceso, ¿no? La selección de las bandas eh, de nuestra comarca y de San Antonio que van a participar. Eh, Tímpano que se sumó a la organización junto con la Municipalidad de Irma. Pero en los últimos días esta novedad de que eh, además de, de las bandas que ya se venían anunciando se suma la presencia de una banda nacional, Mustafunk, y aquí estamos en el estudio con eh, Tomás Larraburu de eh, Dos Puentes Productora que has estado trabajando para que Mustafán llegue aquí a la comarca ¿no? ¿Qué tal Tomás? Así es, bueno antes que nada agradecerte la invitación, buen día a todos y sí, como estabas comentando recién, eh, pudimos anunciarlo ahora ayer, salió el anuncio oficial eh, que bueno, nos dieron la posibilidad de, de, de hacer la convocatoria para la banda que va a cerrar el festival Eh, y bueno, muy contentos que nos puedan dar el espacio y nosotros poder eh, hacer lo que nos gusta, que es producir y la verdad, estamos como dijiste vos, estamos muy ligados a Tímpano, que estuvimos laburando juntos o sea, no solo yo, no, ellos se quedaron con lo local y yo con lo de afuera sino que uh -huh. nos acoplamos y fuimos encaramos todo el proyecto juntos eh, y la verdad que muy muy contento porque se pudo llegar, ya intenso que ya sea mañana Pero bueno, con muchas ganas y creo que va a ser un gran festival. Creo que, que el, el Condor Rock cada año va avanzando un poco más y me parece que es lo más importante que haya una, un, un avance en, en lo que es la, la cultura viozmense. Che, y, y Mustafán, una banda que, bueno, acá en la radio ha sonado, eh, pero cuéntanos un poco por ahí para quien no la conoce, Eh, sí. ¿Qué estilo de música hacen? ¿Qué impronta tiene la banda? Mira, Mustafán eh, es una banda que tiene aproximadamente 5 años En 2015 sacaron su primer disco Que fue un disco de debut donde tuvieron mucha repercusión Ellos son de Paso del Rey Moreno, es provincia de Buenos Aires Y son amigos del barrio que se juntaron a tocar con Todos estaban ligados con... en distintos proyectos Hasta que ellos decidieron armar algo propio entre todos eh, Y es una banda que mezcla mucho... La, la, distintas fusiones bueno, el nombre habla el del, del lado del funk pero también tienen una parte muy rockera tiene una parte también bastante disco eh, tiene sus, sus momentos medios reggae sus momentos medios soul entonces tiene como la combinación de muchas cosas que a, a, al momento de elegirla nos basamos en que sea una banda emergente de, de poder de empezar a traer a, a artistas o bandas Eh, nuevas, sí. que por ahí no es conocida en su masividad. Sí, pero sí es una que... oportunidad para la banda y para el público. Para ¿eh? todos, exactamente. Conocer cosas nuevas, a veces que eso es lo más importante que, y creo que necesitamos apuntar acá. Uh -huh. eh, y y en, desde el lado de los estilos, de cómo lo estamos viendo y cómo estamos encarando el Condor Rock, eh, creímos que Mustafán era la indicada para para este cierre de este festival. Te digo que bueno que ese concepto de, de priorizar o poner en valor el conocer algo nuevo no es generalizado, ¿no? Hay muchos o muchos que defienden esto de, bueno, que venga bien conocido, eh, apostar siempre a lo que ya se conoce sí, también, hay que romper un poquito eso, ¿no? Es que esa fue la intención, o sea, está, está buenísimo que también eh, creo que um, al, a, la, a la persona que recibe cuando no escucha una, no sabe cuál es la banda, por ahí la respuesta puede ser un poco negativa, pero también lo que yo le abro es la puerta a que, Vayan y vean, o sea, Vayan es un, un espectáculo gratuito y me parece que esas, esas cuestiones culturales hay que apoyarlas. Uh -huh. Y después, si no te gustó, perfecto, ahí nos das tu opinión y está súper, porque creo que todas las opiniones de todos tienen que valer. Eh. Y bueno, para eso para eso estamos, para ir mejorando también evento tras evento. Eh, Tomás, ¿conocés algo de las otras bandas? De las bandas que son de acá, Shadok, sí, Del Entorno, Mater Dog y Le Tour. Le de Conesa, exactamente. ¿Conocés algo? ¿Puedes comentarnos? Sí, Le Tour es una... Eh, perdón, Shadok va a ser la banda que va a eh, iniciar el festival. Es una banda que tiene ya muchos años de trayectoria. Sí. Entonces también por esos temas se decidió que, que, que sea la banda que inicie como para darles uh -huh. en de, bueno... Arrancamos con una banda que ya está consolidada sí, Con raíz, con historia Exactamente eh, Bueno, el entorno eh, es ya una un poco más eh, heavy Hace bueno un tributo a Alma Fuerte uh -huh. Pero que es muy bueno, suena muy bien Después vamos a seguir con Mattel Group Que Mattel Group bueno, genera lo que es la fusión del soul, del funk eh, Con eh, eh, muchas riffes y melodías gruberas eh, Y Letour, que viene con esa Con una onda más rock pop que suenan muy clavado, muy bien, como para darle ese último toque de lo local y regional antes de que se pueda hacer el cierre de Mustafunk, eh, que creo que me parece que, que la grilla que quedó está buenísima y está para ir y pasar eh, todo ese día desde las 7 que arranca el festival uh -huh. hasta las 11 y media de la noche que va a estar terminando. Qué bueno. Bueno, y ayer eh, algunos no eh, ayudaban a que recordemos Eh, cómo fue también que se conformó la grilla con respecto a la parte de lo que le toca a las bandas locales recordar que eh, en el mes de diciembre eh, se hizo un encuentro de los trabajadores de la industria musical Tínfano de ese encuentro participaron un montón de bandas y ahí se definió Eh, con qué modalidad elegir las bandas que es eligió el sorteo pero previsando que haya por lo menos una banda de la cual participen mujeres teniendo en cuenta que en el ambiente del rock hay muchas mujeres que participan pero eh, en general tienen mayor visibilidad las bandas de varones y luego un sorteo de cuáles serán las otras bandas y ahí quedó confirmada conformada perdónd esta grilla eh, que hacía mención Tomás Shadock del entorno matterroom letour y el cierre Mustafán va a ser en la carpa eh, de cultura que hay en la costanera del bañero del cóndor Tomás te agradecemos un montón que les has sacado y vamos a escuchar algo de música no de Mustafán exactamente vamos a poner cómo cómo Nos hizo un chiste ahí, Damián, <risa> que tienen no, acá una no, historia no, con Tomás. Entonces, lo sé, lo que con puedo, no puedo contar nos mucho. Nos conocemos, nos conocemos <risa> mucho. Bueno, bueno, nada, agradecerte la invitación, como te dije al principio. Eh, sí vamos a escuchar un tema de Mustafán para que vayan entrando en, en clima. Se sí. llama Sincero, espero que lo disfruten. Quería agradecer a Tímpano, la verdad, por todo el acompañamiento que está haciendo, la Municipal de Viedma por confiar en nosotros y por que, nada, salga un evento hermoso, que todos lo disfrutamos y que... Eh, pueda seguir avanzando y generando nuevas eh, movidas culturales que creo que es lo que más me llena por lo menos a mí. Bueno, el Condor Rock este viernes 25 de enero a partir de las 19 horas en el bañero del Condor.